Real y exacta de parte del Ministerio de Salud, donde se nos informó a todos los premios que de un total de eh, 11.654 docentes inscritos, uh -huh. ya fueron vacunados al día 2 de mayo, o sea que es reciente, sí. 4.568 personas un total de el 39% de la población docente ya está vacunada. Menos de la mitad que decidió anotarse para vacunarse. Claro, porque en los 11654 docentes fueron inscritos, los que decidieron inscribirse para recibir la vacuna. Bien, perfecto. Eso para ustedes les les cuadra o no? Y mira, lo ideal sería que este todos los docentes ya a esta altura estén vacunados porque ese era el propósito que antes del inicio del ciclo lectivo iban a estar vacunados. Las circunstancias y la vida ha demostrado que no se ha podido llegar adelante, las vacunas a nuestro país están ingresando de manera tardía y por lo tanto a cada una de las provincias eh, van entrando con demora. Y realmente eh, si uno se pone a hacer el análisis general, eh, Hay que tener en cuenta a los docentes, hay que tener en cuenta a las personas de riesgo, hay que tener en cuenta a las personas de salud, hay que tener en cuenta a, las, a los de seguridad y sobre todo en la franja etaria hay que dedicarse y pensar en los adultos mayores que no tienen las defensas disponibles como para poder hacer frente a este virus que viene arrasando, ¿no? Marcela, el, eh, siguiendo con la, con la vacuna, eh, ¿hay mucha docencia que no se ha notado, que no se ha inscripto para recibir la vacuna? ¿No? Y, sí, sí, hay, hay un número interesante que han tomado la decisión de no escribirse ah, ¿Se sabe el motivo? ¿Has ah, podido hablar con alguien? ¿Han analizado sí. esta situación? Mira, eh, esto es algo muy personal. Eh, eh, Primero de todo, no es obligatorio colocarse la vacuna. Sigue estando el temor, sigue eh, existiendo otras razones particulares y bien personales que no han tomado la propia decisión de no inscribirse nosotros a los docentes los invitamos los convocamos les decimos que está abierta la inscripción para que puedan vacunarse ahora depende si sí, directamente de la decisión personal de cada uno claro. hay alguna especulación que hacen desde el gobierno provincial de que eh, si uno se vacuna perdería la dispensa esto es eh, tendría que volver al trabajo y hay, hay gente que no quiere volver al trabajo eh, puede pasar esto Mirá. también. Mira, primero y principal, los docentes no son personas que deciden, este que están diciendo no quiero volver al trabajo. Existe una dispensa que es diferente a la del año anterior, porque esta dispensa está directamente relacionada a que si tenés hijos en edad escolar, completando el cronograma que la institución de tus hijos te entrega, el docente en la semana que los chicos no asisten a la escuela se quedan en sus hogares con los chicos, con sus propios hijos. Y en la semana que sus hijos van a la escuela, el docente va presencial a la institución. De todas maneras, el docente que tiene dispensa trabaja de manera virtual desde el hogar. Eso quiere decir que ningún docente va a tener una dispensa para decir no trabajo. No, dan clases virtualmente. Está bien, no, yo, porque el decreto nacional obliga a las personas que está vacunada volver al trabajo, por eso decía. Eh, acá no se habla de obligación, eh, acá en nuestra provincia están las dispensas, se respetan y se están esperando los turnos respectivos para vacunarse, primera 12, segunda dosis y comen si todo sigue de la manera paulatina como va transitando, Dios quiera que el año que viene ya podamos estar hablando de un regreso casi total de la docencia a la escuela y sobre todo de los alumnos a la presencialidad. Tenemos que esperar, dar los pasos y acompañar este proceso, porque de la pandemia no se encarga ningún sector exclusivo ni afecta a un sector exclusivamente de una manera especial. A la pandemia la tenemos que transitar y estamos conviviendo todos con ella. Es un problema general de toda la población, de la población pampeana, de la población del país y de la población mundial. Eh, Marcela, ¿se habló en la reunión, o no sé si ustedes como gremio están preocupados por el personal no docente que no se vacunó? Eh, bueno, dentro de las institu instituciones, cuando se está hablando de vacunación, abarca a todo el personal que está dentro de la institución Bien. educativa. O sea, docentes, docentes y no docentes. Equipos directivos y todo el personal que esté ahí adentro, personal de maestranza, Eh, personal que atiende los comedores, en aquellas escuelas donde hay, a todos. Eso es personal de la institución educativa. Bien. Eh, eh, o sea que hoy el sistema en la provincia de La Pampa es un sistema presencial, pero también virtual. Hay una parte que se da virtualmente. Sí. Eh, acá eh, lo que sería mi modalidad, eh, estamos sí. hablando de semanas presenciales y semanas combinadas. ¿Qué es la semana combinada? Donde los alumnos se quedan en sus hogares, Y realizan las tareas que le han dado a los docentes en la presencialidad o incluso reciben videos y, y, y clases virtuales para que lleven adelante las tareas en el hogar. En esta semana que no asisten a una institución educativa. A la semana siguiente hacen la presencialidad los alumnos. Esto está distribuido en burbujas. Hay una semana que es presencial la burbuja A, mientras que la B es combinada. ¿Qué? y a la semana siguiente la inversa. Y así está llevándose toda la educación en nuestra provincia. Marcela, ¿por qué no se suspendieron las clases o no se suspenden? ¿Cuál es el argumento eh, que utiliza el Ministerio y bueno y que están de acuerdo? El, primer, es, lo, lo, el por... primer argumento, sí. gracias a Dios, no se ha producido ningún contagio dentro de la institución educativa. Sabemos que eh, las reuniones sociales, los encuentros eh, fuera de, de las 4 horas y media de la escuela... Eh, es el motivo más peligroso, porque ahí la, el adulto, los adolescentes, se distienden, dejan de, de usar eh, el barrijo y cumplir con el protocolo. En las instituciones educativas el protocolo se cumple a rajatabla, por lo tanto hay una seguridad. seguridad. Nosotros como gremio insistimos a cada, al gobierno y a cada institución educativa que deben garantizar la seguridad y el cuidado de nuestros docentes y por ende de, de los alumnos y así a la comunidad. No va a ser necesario hasta el momento que se cierre alguna institución educativa. Eso va a ser una decisión de parte del Ministerio de Salud que de acuerdo a los números que vayamos teniendo sea quien converse con el Ministerio de Educación y se decida si amerita la situación que un curso con las burbujas de este curso se cierre o se cierre la institución o se cierra una localidad. Eso no depende de un pedido exclusivo si, eh, que, de querer cerrar una institución si suben los casos. Esto es todo un análisis muy finito, muy dedicado, que están haciendo día a día, momento a momento, desde el Ministerio de Salud y se los elevan al Ministerio de Educación para la toma de decisiones. Eh, Marcela, una, una palabra o una frase que se ha aprendido, creo yo que deberíamos haber aprendido en este año y dos meses de pandemia, es responsabilidad social. Se ha, eh, nos hemos enterado que en algunas situaciones particulares en algunas escuelas de algunos barrios, que los niños o las niñas van a su clase presencial con algún síntoma. Eh, esa situación de que los padres o las madres manden a sus hijos con un síntoma, ¿eso se habla en la escuela eh, mientras se dan las clases como se están dando de manera este presencial? ¿Es un tema que los docentes y las docentes eh, tratan a diario como para concientizar, no solamente al niño o a la niña, sino también a los padres de no mandar a su hijo o a su hija si tiene algún síntoma? Mira, el docente educa continuamente, yo creo que cada uno de los docentes Eh, cada vez que se expresa, está enseñando y está educando. Eh, este tema de la pandemia es algo que está en la boca de todos ellos y continuamente, así como pidiéndole eh, que cumplan con el protocolo dentro de la institución, se conversa, se dice y se enseña para que ese mismo protocolo sea cumplido afuera. Y si alguno de los, eh, de los síntomas que se presenta y que se enseñan por medio de los afiches que están distribuidos en todos lados, tiene que los chicos mismos hacer eco en sus familias, en sus hogares para que los padres apenas detecten algo sepan poner un frenito, avisar a la institución y este poder salud a, a, a vigilar esta esa criatura, esta niña ese adolescente para evitar que si realmente son síntomas de covid eh, frenarlo y que no sea un, eh, un agente de contagio. Pero el docente en esto es algo que, que es primordial Eh, las palabras de ellos continuamente es sobre la enseñanza de estos de síntomas y de la prevención y del correcto uso de las medidas eh, sanitarias disponibles para que evitar el, la propagación del virus. Perfecto, Marcela. Bueno, Pali, no sé si tenés alguna pregunta no, más. No, no, ya está, Mauro. Eh, no sé si quiere agregar algo, Marcela. Eh, tiene el micrófono. De bueno, que el eh, ya que vos hiciste esta última pregunta, nosotros también como sindicato uh -huh. le pedimos a toda la comunidad que estén atentos, que usen los barbijos, que se cuiden, que eviten las reuniones sociales, eh, aunque sea hasta pasado agosto, que es eh, el tiempo de más frío donde los picos pueden subirse más eh, y el contagio se hace eh, más propenso. Cuidémonos entre todos porque es la única manera de poder ganarla esta pandemia. Me quedo con una frase que dijiste, Marcela, que quizá el 2022 22 sea el año de la vuelta a la escuela en su totalidad. Es una esperanza que tenemos todos, un anhelo, un objetivo, un propósito. Todo va a depender de que si nos cuidamos y podemos vencer juntos a este virus, vamos a lograr volver a una nueva normalidad, porque ya sabemos que esto nos descontroló a todos desde el año pasado, pero vamos a poder pasar más tiempo dentro de las instituciones educativas. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Marcela Urban, titular de eh, Secretaria General de SADOP, los docentes privados que estuvieron ayer reunidos con el Gobernador Sergio Siliotto. Eh, Pali. Sí, eh, van a continuar por ahora las clases...